Martes 25 de Julio De todas las variantes de cerveza ofrecidas por la carta elegían la roja, por costumbre A veces la acompañaban con papas A principios de mes se permitían el disfrute mayor con las cremas también artesanales, ofrecidas por una tienda de helados Ambos la descubrieron hace poco cautivados con los tonos pastel de la fachada. Generalmente no había coincidencia en los gustos. Creían que no era necesario exagerar otra igualdad, ya consolidada en espacios como el doméstico o la propia cervecería a la que concurrían cada vez que se contaban, repasando la semana. En una de esas salidas, de golpe Andrea notó que las frases replicaban cada vez menos el ingenio de otras charlas. Temió pensar que hasta las prendas que elegían para vestirse ya no acompasaban la delicadeza de sus viejas historias, contadas a modo de anecdotario. Evitando cualquier idea, se convenció que, al igual que un lavado de cara matinal, el ejercicio del habla y de la escucha no reviste mayores complicaciones. Siempre habrá alguien para oír una frase por más dispersa o débil o trillada que suene, como la de un discurso de inauguración en la ferial de Palermo o en una muestra de arte. Somos lo que queremos oír, imaginó Andrea en su sobrecito de azúcar antes de sonreír amable como lo hacía, sabiendo del orgullo de su compañero que apuraba el último trago de la pinta. cuando se aburrían de estar sentados mirándose jugaban a verse como espectadores de una oratoria solemne Andrea se ponía en la piel de una duquesa que no dejaba de correr y tenía tiempo para hablar pausado controlando el aire su interlocutor se apuntaba como el mandamás de una sociedad de propietarios poderosa midiendo las dimensiones de su púlpito ...poniéndose de pie... ...a esa altura... ...ya no tenían lucidez para decidir... ...cuál de las canciones de un disco común e imaginario de boleros... ...sonaría mejor para ese estadio de la relación... ...eficaz... ...como un maridaje... ...al que las olas no pueden erosionar... ...al menos hoy... ...mañana quizás... ...compren un sillón... O acepten un gato, procurando que pierda poco pelo. A Andrea le dará mucha alergia. Y él ya no querrá barrer. Aquí comienza Ojo de Buey. En las gotas laven esas noches que perdimos discutiendo Ya las horas se esfumaron ¿Y para qué discutimos? ¿Y para qué discutimos? Si cuando amamos no llegamos een un een ander, een een ander, een ander, een ander, een ander, een ander, een ander, een ander, een ander, een ander, een ander, Para dat is het niet. En dat is discutimos, En dat is het niet. En dat is het niet. En dat is het niet. En dat is het Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ojo de Boy, aquí transmitiendo en el aire de Radio Nauta FM 106.3 y a través de internet en el www.radionauta.com.ar. Esta nueva edición del de 24 de julio de 2018, con esta viñeta rematada ahí por Témpanos Lejanos, en la voz de Poli, nuestra eh, cantante oriunda de Tres Arroyos, pero residente aquí en La Plata hace muchos años, quien fundara Señor Tomate, se ha unido en sociedad con el señor Maxi Prieto y han sacado hace pocos un disco titulado Boleros y Canciones, reviviendo algunos Clásicos del género Que eh, hoy por una disposición aquí de la producción del programa Especialmente de Mauro Basiuk, eh, Vamos a desandar y a comentar algunos aspectos Que desde ya le digo a la audiencia y ya le digo a Mauro Aquí mientras de sencilla Que me da este disco así como la, el, el trabajo anterior de Maxi Prieto La última noche, un disco low fi de boleros, me hace acordar y me retrata mucho al bar que tenía mi, mi abuela allá en Pergamino. ¿Cómo te va, Maurito? ¿Qué es, eh, Matías, saludo también a los oyentes de Ojo de Boy. Lo-fi. Sí, low fi ¿Qué sí. significaría? Aplicado a la música. Y a la música que está... Eh, es como si yo trajera una guitarra sí. y con este mismo micrófono con el que estoy hablando, toco y canto y a los 5 minutos lo subo a SoundCloud, por ejemplo. Ah, sí, porque Baja lo, tecnología. estaba escuchando, con, había conversado en la semana con alguien, sí. la cuestión de los filtros en la, en la fotografía, Ajá. que hay, lo, lógicamente se estudia filtro a filtro qué significa, sí. Uno ya son conocimientos que tiene incorporados a, a la vida diaria, pero a veces no se pone a preguntar o no es su, su rubro, su especialidad bien. ¿Qué significa, por ejemplo, en el Instagram? Claro. O en, en el Facebook, por ejemplo, la función low fi de la... Ve las diferencias, por claro. ejemplo el Nashville sí. también y, y algunos filtros más que yo sé que se estudian Especialmente en las escuelas de fotografía o en, o en las carreras dedicadas a, a las artes visuales se hace bien Hay todo un trabajo detrás de, de los efectos visuales que se crean con cada filtro En este caso LoFi fi hace referencia a una modalidad Claro. Así como Wi-Fi, low fi eh, son todas siglas que en el devenir millennial de la cuestión mm. se han ido imponiendo eh, Así como, bueno, en su momento diferentes oficios y profesiones han tenido su propia jerga En el caso de la música, lo low fi hace referencia a aquello grabado de forma eh, casera con rudimentarios implementos tecnológicos Bien, Maxi bien, Prieto ahí está. en el 2013, si mal no recuerdo, saca la última noche que es un poco como la maqueta de lo que luego sería este proyecto del que escuchábamos témpanos lejanos para graficar ahí esa cuestión de frío, justo ahora que qué helada que cayó noche, Maurito. Sí, estábamos comentando siempre esa estadística que sirve que se olvida rápidamente si sí. fue el día más frío ayer. Uy, hoy, digamos, quién lo sintió si sí, comprobablemente con los datos fehacientes del servicio meteorológico se puede corroborar son discusiones o son comentarios que se olvidan rápidamente pero entre ayer y hoy y un frío que quizás no era tan esperado no, como es que verdad. entró por, por la ventana podemos decir, sí. por el burlete de, sí, por... de la heladera pero sí, se sintió bastante el frío y creo que, el, que ahora en el próximo bloque vamos a, a hablar un poco más Entrar el hueso al bolero con algunos comentarios, pero, pero es un género también que se presta, a, o, el, o el invierno también tiene que ver con el acercamiento para la escucha también, pero témpanos Lejanos era lo que iniciaba el ojo de buey del día de hoy después de alguna viñeta que tenía que ver con estos encuentros también, sí. vinculados con, con el encuentro, con el diálogo y también, por qué no, con la, la conversación. Ojo de wey, quizás hoy un programa con posibilidad de roce, hablando de los encuentros, acercamientos y, y, y desencuentros. Tendremos un invitado, Pablo Puel, escritor, segunda semana consecutiva. No crean que nos está auspiciando la Sociedad Argentina de Escritores y Escritoras, sino que bueno, son... Eh, témpanos que van ahí y de repente a entrar en nuestra atención. Con tertulios así que vamos sí. a hablar también sobre y sobre el género quizás se dé la charla también para hablar del cuento de, de este género tan tan, no sé llamarlo popular pero tan querido podemos decir también y que en nuestro país ha dado una tradición muy fecunda en cuanto a un género que tiene su, su arte también, así que un poco la idea de la conversación es tomar esa, esa rama Veremos cómo, cómo sale. En Ojo de Buey escucharemos a continuación otro tema de este disco de boleros y canciones que eh, copará la parada en este martes 24 de julio. En este caso con otro clásico que me acuerdo, eh, eh, volviendo al bar que tenía mi abuela. ¿Tenía eh, nombre el bar? No, no, no, no, tenía... Un, el, al bar se, se le sumó, se sumó después, eh, a lo que fue, había sido un kiosco. O sea, primero fue el kiosco, que el kiosco sí se llamaba Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. Sí, el bar nunca se supo. Eh, porque no era muy religioso el bar, pero todos los sábados a la tarde caían los muchachos, luego después de jugar al fútbol, ahí cerca de. en un descampado que había cerca del. y se juntaban a, a tocar. Y la canción que sigue a continuación, el bolero, 20 años, era, me acuerdo, una pieza del repertorio habitual de cada sábado allí en el bar Virgen del Rosario en Perramina Lo escuchamos. Comunicate. Al 451-6917. Ojo de way En Radio Nauta. No importa que te ame, si tú no me quieres ya. El amor que ya pasar no sé recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. hoy represento al passado, no me puedo. Hoy represento al niet no me ik wil Als ik niet meer kan, ik wil niet meer stoppen. Als Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.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 aquí en Rayonauta chusmeando a través del ojo de wey que cada martes desde las 5 de la tarde se abre para nosotros quienes habla Matías y Mauro aquí en el 106.3 recordamos que se pueden eh, también conectar con nosotros a través de internet o por lo menos con nuestras voces rayonauta.com.ar escuchamos 20 años en la voz de Maxi Prieto del disco que junto a Natalia Politano, más conocida como Poli, sacaron hace unos pocos días eh, y que se titula Boleros y Canciones. Sí, es un disco que se encuentra colgado en, el, sí. en la nube, en la virtualidad. Desde el 7 de junio, más precisamente, y quizás en estos días, como que ha tenido. o, o nos ha rozado, por hablando, volviendo a la, a la idea del, del roce del mencionado en el bloque anterior. Para compartir un disco que se venía preanunciando y que ya, ya se encuentran las 10 canciones que integran este Boleros y Canciones. Muchas de ellas clásicos, uh -huh. no solamente del repertorio del bolero también figura el día que me quieras que es un tango ya emblemático que se va a seguir versionando de aquí a, a la eternidad podemos decir, sí Con, con un tono abolerado, con ese sonido que, que le imprimen las, las guitarras. Un disco que se grabó en Estudios Ion en septiembre del 2017 y que también es, es, ha sido noticia o ha sido extendido que han participado Andrés Calamaro, ha participado sí. Gustavo Santaolalla También cuenta con la asesoría de la orquesta Fernández, Fernández Fierro, Fierro allí en, en lo que es la producción. Y bueno, hay, precisamente hay viola, hay violina, hay cello, hay piano, hay contrabajo, hay maracas, hay bongó, realmente un clima muy, muy propicio para, para este género que en una nota que le hacía Jumprey Incilio el uh -huh. periodista de La Nación, a, a propósito de algunas presentaciones que se hicieron en, en Capital Federal, Poli lo recordaba como la música de su infancia, el bolero y también la música melódica, algo de, de ranchera, es lo que escuchaban mis viejos, Serrat, Diango, eh, José Luis Perales, una tradición que, que también creo que nos de forma transversal nos, nos roza también a quienes estamos aquí en la mesa, no por ir uno en busca al principio de esos discos o de esos CDs, sino también por una herencia paterna o porque se suele usar esa figura de la música que se escuchaba en la casa, por así decirlo, y que uno no ponía y que estaba, digamos. Y que muchas veces se ligaba a... Uno la podía tomar o, o podía emparentarse con la cursilería, por uh -huh. así decirlo, con la sencillez también, y que se iba instalando y después, bueno, en algún momento se da ese cruce o ese acercamiento. Músicos que tiran para la línea melódica, mencionaba Poli. Después, bueno, cuando ella pudo elegir, eligió el rock and roll y quedó como la música de los padres, lo que era el, el bolero o, o la música melódica. En el caso de Prieto, también recordaba una abuela cantando Historia de un amor en alguna sobremesa, pero la revelación en, en relación al bolero le vino en una cantina del DF, Allí en, en México, a través de un músico callejero de nombre Antonio, que cantó 40 o 50 canciones en un bar. Volviendo a los escenarios y volviendo a, a lo que comentabas en el blog anterior... Sí. De, del bar como lugar de encuentro y también de, de parroquianos que se dan cita y en este caso escuchaban a un músico callejero que con su repertorio caló tan hondo en un músico que venía de, de otra tierra y realmente lo tuvo como una, una revelación precisamente así que estos algunos algunos apuntes a propósito de boleros y canciones que tenían que ver, que compartían también Poli y Maxi Prieto sobre un género que También es un género que, que lo, lo, lo, en la nota lo emparentan con el tango en relación a, eh, a que son géneros que te esperan. Que son géneros, precisamente podemos decir, e esa cuestión de decir, uno no los elige o quizás los retrasa y llega un momento de la vida donde se acerca o lo están esperando y se abraza y quizás tiene que ver también con esta, con esta revelación o con este gusto, o con esta, estas ganas de dedicarle un disco, en este caso, y un repertorio. Exactamente. Lo, algo interesante que me, que me llamó la atención de lo que dijo Prieto en las diversas entrevistas que uno puede tener acceso en la internet, es que hablaba del bolero como una música tradicional Y que una vez que escuchó años después este disco La Última Noche, que te comentaba Maurito, sí. hace, hace un rato, grabado también eh, de, con un micrófono muy rudimentario y subido a la red, él lo considera bueno, como una cuestión del momento, una, que la flayó digamos, pero que se tuvo que dedicar, tomar una dedicación para abordar nuevamente este... Este género que parece esto como eh, asociado a los kits, a los lo cursi y que eh, Maxi Prieto lo considera como una música tradicional y por lo cual hay que tenerle el respeto, el mismo respeto que parece que eh, le tiene a, a, a su abuela. Y respecto de las colaboraciones, eh, bueno, la de Santa Olalla es medio como una bendición. Porque dice que toca, o sea, toca el ronroco en un tema. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, eh, y es interesante también la relación de Andrés Calamaro con Maxi Prieto. Mucho WhatsApp, parece. Sí. Una relación fluida por WhatsApp y cada tanto se, se, se encuentran. Y eh, bueno, también la coincidencia de, de Maxi Prieto con, con Poli, que habían grabado un disco, eh, cada uno con sus proyectos. Poli con Señor Tomate... Eh, Prieto en su momento con Prieto Viaja al Cosmos con Mariano Participaron en El Split Y parece que desde esa charla De hace casi como 10 años por lo menos eh, Quedó ahí latente El proyecto de grabar Boleros y canciones Mira, Bueno, hablando de Calamaro Él también le ha incursionado en, en el bolero, en el tango Quizás A cuestión de gusto no es lo que uno más destaca, pero, claro. pero se ha sacado el gusto y ha encontrado en, a, lo, a lo largo de sucesivos discos ganas de hacer versiones, bueno, solo de, del Día que Me Quieras, que es quizás en el tango, también de Volver. Eh, también ha hecho eh, Contigo Aprendí, como que ha dedicado y cada tanto hace como un disco de versiones sí. a su estilo y son géneros que se le, le presentan también. No sé si uno piensa que los está espera, lo estaban esperando, pero sí que él se apropia o intenta hacer sus versiones, precisamente de estas canciones, que si uno repasa los boleros parece que son, que son pocos en sí, porque generalmente los que más se versionan y uno también... Inevitablemente lo cruzan las múltiples referencias a Luis Miguel. Eh, Exacto. Ahora que también como una de sus primeras supuestas re, re, resurrecciones comerciales te, tenía que ver con, con este disco basado en el repertorio de, de Armando Manzanero. Romance. Allá en los 90, que fue un éxito de ventas y estaba, estaba inspirado en, en una serie de boleros que si uno observa perfidia o... o o en la media vuelta, digamos, uh -huh. son tópicos que se repiten y que tienen que ver con esta cuestión de lo, de lo perdido o de, la, o de la ambigüedad, digamos, en el sentido de, del que se va pero no se va y, y permanece en el recuerdo. Estas cuestiones las trabaja muy bien Martín Coan que, que, que se ha dedicado a, a novelista que ha escrito diversas columnas de opiniones como un exponente, podemos decir, de la... De, de la literatura y, y cada tanto se, se tiene con sus columnas en, en el diario Perfil, ha escrito grandes novelas como Ciencias Morales, dos veces junio, ha entrado a distintos costados de la historia de nuestro país a través de la, de la ficción y ha, en el año 2015 ha escrito un, li, un libro en modo ensayo uh -huh vinculando un poco también las letras del bolero, analizando el discurso del bolero y analizando el discurso del tango también. Ojos brujos, fábulas de amor en la cultura de masas. Es un libro de, de ediciones Godot que ha editado y que se lee precisamente lo que es el bolero. A mí me, siempre la, unir el, el disco que ha salido hace un mes con esta publicación que tiene que ver con Esta, esta cuestión de analizar tópicos y precisamente lo que, lo que él menciona es lo que, lo que él habla de Kish como que usa esas valoraciones uh -huh. que se suele dar para hacer toda una, una serie de, de construcción del discurso del bolero. A partir de canciones. Aparece 20 años, aparece perfidia, aparece historia de un amor, aparecen mencionadas varias canciones que él toma a modo de, de corpus, podemos sí. decir, teórico, para hacer una serie de eh, apuntes, podemos decir. Y, y realmente resulta muy interesante la parte de, del bolero Cómo, cómo acercarse a ese género y cómo hacer como una, una serie de, de ensayos. principalmente ensayar en relación a eso, a la pérdida del amor, a, al sufrimiento también, o a esa cuestión de recordar los momentos vividos como concentrados entre dos amantes y cuando eso se pierde. Generalmente es como el bolero también historiza o relata una situación... Que puede ser una pérdida o un, momento, o un momento ya vivido y que se cerró, podemos decir. Exactamente. Así que un, un breve párrafo puedo compartir que tiene que ver a propósito del bolero inolvidable. Ajá. En el discurso del bolero, el recuerdo del amor es una prolongación del amor. Ya sea que se le atribuye una gran eficacia al sentimiento porque no se lo puede dejar de recordar, o que se le atribuya una gran eficacia al recuerdo. No se puede recordar un sentimiento sin sentir eso mismo, que se recuerda. Así que es interesante, hay como una serie de frases que te hacen pensar un poco en esa, eh, esa deconstrucción, podemos decir, a partir de letras de bolero. Cuando los boleros entran en la zona del padecimiento por el amor perdido, lo que registran es el desgarrado propósito de dejar de recordar. Así que es como un canto a la vez que busca exorcizar, podemos decir, aquel amor eh, perdido y que no se puede dejar de recordar porque no es algo que, uno, que uno, elija, uno elija precisamente, dejar de recordar o dejar de borrar de la memoria, hacer una memoria selectiva de recuerdos en una relación que realmente fue de amor o de pasión también. Para regalar o regalarse, entonces, algún playlist en YouTube o en Spotify de boleros y canciones. También, ¿por qué no? El libro eh, Ojos brujos de Martín Coan, Faulas de amor en la cultura de masas. Y, por supuesto, eh, boleros y canciones de Poli y Prieto para, eh, bueno, acurrucarse en este invierno largo, como dice Guacho. Así es. Así que qué mejor que, que cerrar esta, esta puerta, digamos. Sí. Correr el, el pestillo del Ojo de buey con otro, otro tema que integra el, el disco. Nos vamos a ir escuchando Perfidia. Si mal no recuerdo que es un clásico, son esas canciones que se conocen aún sin que ya estaban en, los, en las casas. Cantadas por María Marta Serralina, por, por Eddie Gourmet, por el sí. trío Los Panchos y por varios intérpretes que... Como decíamos, las han versionado y las van a seguir reversionando y ya no importa el autor también de, de estas canciones. Así que vamos cerrando esta breve mención bolerística con Perfidia. Ojo de wey, hablamos sobre la marcha. Con Dios habla, pregúntale si yo alguna me ha visto llorar, la por donde quiera que voy, y no te puedo hallar para qué quiero otros besos y tus labios no me quieren ya besar? y tú quien sabe por dónde ¿Quién sabe qué aventura tendrás que elegir? to death Ik que een y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? en la web radiorauta.com.ar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 de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Es. Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Si Video de Proyecciones.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 Y así continúa Ojo de Buey en este martes 24 de julio del 2018 Ya dejamos atrás la página del bolero en el día de hoy Y vamos a continuar igual con como siempre Un Ojo de Buey para acercarnos a libros, a discos, a obras de teatro, a eventos En este caso la semana pasada dialogamos a propósito con Gustavo Eduardo. Eduardo Rezano sobre París. Hoy también, como mencionabas, Matías, al inicio vamos a dialogar con, con otro narrador, en este caso, otro género. Ya tiene que ver con el, el género narrativo, el cuento, una de las, de las formas de, de expresar, digamos, de, de construir una, una historia, una sucesivos hechos, por así decirlo un hecho, generalmente se, se habla de la estructura clásica de introducción, nudo y desenlace digamos, en las historias en general vamos a hablar un poco con Pablo Puel con, que ya está en nuestra, en nuestra mesa acá en Radio Nauta a propósito de de Peces y de Gatos que es su libro publicado que fue primer premio fue la obra ganadora del primer concurso de narrativa Bernardo Cordon en 2017 Vamos a hablar un poco sobre cómo es crear cuentos sobre el libro de Peces y Gatos, pero también cómo es un poco crear un cuento, qué dificultades conlleva y esas cuestiones que tienen que ver con lo que uno puede leer y que uno uh -huh. lo puede enganchar y que quizás son cuentos que pueden tener dos o diez páginas, pero que tienen que tener... Oh, uno de los méritos que uno destaca es la atención y que te den ganas de, de leerlo. Así que Pablo, después de esta presentación, todo tuyo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, cómo andas? Gracias bien. por invitarme. Así que un poco de Peces y Gatos, que es, que es un libro que ya tiene un año de, de publicado, es como el disparador, un poco para, para que nos cuentes cómo... Como en este caso, ¿cómo elegís escenarios que tienen que ver con escenarios reconocibles o, o historias que uno puede encontrar ahí? Uh -huh. Leíamos por, por alguna reseña de historias del barrio, sin sí. ser necesariamente el barrio pensado como un lugar de, de marginalidad o una cuestión nostálgica, uh -huh. sino más bien de cercanía. Creo que, uh -huh. que un poco est está bueno comentar esa, esa idea de la cercanía a partir de las historias o a vos que te hace ver que una historia que... Quizás todos los días veas o seas cercana Pueda convertirse en un cuento eh, Bueno, yo Por lo menos en mi caso eh, Parto casi siempre de una imagen Para construir un cuento O sea, una imagen mínima eh, Esa imagen la dejo estar en mi cabeza no, no me pongo a escribirla No me siento Apenas tengo algo Ese atisbo de cuento No, no me siento a escribir ...espero que se desarrolle en mi cabeza... ...que empiece a resonar... ...tiene que resonar para, sí. que, eso, para que yo crea que eso puede llegar a ser un cuento... ...si no, eh, será descartado... ...y esa imagen se va juntando con otras... ...y se va armando... ...va cobrando significado... ...sentidos... ...y recién ahí... Eh, Puede ser mucho tiempo después, puede llegar a ser un año o dos después. Recién ahí yo me siento a escribir. Y con la escritura eh, se va transformando aquello que uno de alguna manera escribió, o por lo menos en mi caso escribí con la, con la cabeza, lo escribí en la mente. Eh, después los escenarios y todas esas cuestiones van apareciendo eh, a medida que escribo. Y el barrio, que es el escenario que, que predomina en este libro, yo creo... Eh, Que es porque es, eh, es mi lugar, es, mi, es donde yo crecí, digamos, los barrios son los lugares donde sí. yo vivo, viví y probablemente vaya a vivir toda mi vida. Eh, tienen, tiene significado que sea el barrio, pero tampoco creo que sea determinante, digo, eh, en la lectura podría haber sido otro escenario y los cuentos... Eh, eh, ...también tener un sentido similar, eh, pero van surgiendo de esa manera, ¿no? eh, van surgiendo a través de una imagen muy mínima... ...al principio cuando empecé a escribir, escribía distinto, escribía desde una idea... ...yo eso por suerte eh, lo abandoné y trabajo con una imagen, como puede ser, por ejemplo, eh, eh, la tristeza eh, en los ojos de una mujer, eh, un acto mínimo de violencia o cualquier cosa de ese tipo. Uh. Sí. En el caso de, de Peces y de Gatos, el cuento que le da nombre a, al libro que tenemos aquí, que fue publicado por Paisanita Editora, eh, la imagen eh, del comienzo es en un, en un cajero en, en los hornos. Eh, en realidad o están más o menos. en Melchor Romero. El Melchor Romero. Melchor Romero, bueno. Melchor Romero y están 520. en el... Claro, en, una, en, un, en el registro civil y en el registro civil de Melchor Romero, si no lo inventé yo, <ríe> eh, hay un banco y te hacen pagar un sellado o algo por el estilo para que después puedas casarte, pases para el fondo <ríe> y subas y te cases ahí. Eh, sí, es, es el barrio que... En, en ese caso elegí Melchor Romero, tiene que ver con, con una anécdota. Eh, ...personal, eh, aunque fueron deformados los hechos reales... Eh, ...pero sí, en ese caso... ...ahí, por ejemplo, surgió el cuento a través de... ...justamente de una mujer que estaba... Eh, ...que yo sentí que estaba triste... ...ese es el, ese es el disparador del cuento... ...después fue apareciendo lo demás... ...fue apareciendo el escenario Michoel Romero... ...fue apareciendo esa conversación que tienen el hombre y la mujer... Eh, la mujer eh, Aparecieron también Cosa de que yo me nutro mucho eh, Dos cuentos Ajenos que atraviesan Mi cuento uh -huh. eh, Que es uno de Hemingway y uno de, de Salinger Que me sirvió para estructurar y ordenar eh, Y metaforizar ¿no? Lo que yo pretendía decir y, y bueno Fue surgiendo de esa manera eh, Me acuerdo que alguien me dijo Con respecto a Melchor Romero eh, Que yo no lo había pensado Que justamente donde está El, ¿no? el, el hospital Y donde está uh -huh. eh, Y que el, el flaco parece Para algunos que lo han leído Parece que no estuviera Tan también de ¿no? que estuviera un poco desquiciado claro de que, que sea fuera un, poco... un, un paciente digamos del claro que podría ser algo no, no fue mi intención pero digo cómo juegan a veces los escenarios y cómo se escapa el sentido a veces de lo que de que la, de lo que el autor quiso ¿no? dejar en, en el cuento digamos yo tuve mi intención pero después el cuento eh, eso es lo bueno eh, si es que pasa eh, tiene otras intenciones todavía mayores a las de a las del autor que se las da el lector, por supuesto. ¿no? Recién, Pablo, mencionabas a, a Hemingway y a Salinger. Quería preguntarte si esas lecturas, al, al momento de, de crear o de, de los cuentos, esas referencias a autores consagrados, y por, por, los, por los dos que mencionaste, se da esa búsqueda de recursos... Eh, Descarada en el sentido de que tengo que trabajar como tal autor hace el diálogo, por ejemplo. O, o Carver también. O se va dando como inconscientemente o, o de una cuestión. Te acordás de algún cuento como es algo a, automático que ya tenés incorporado en la lectura. O si necesitas, digamos, hacer la búsqueda más, más minuciosa, por así decirlo. Con, con, restringiéndolo por autor, digamos. Si quizás en Hemingway encontrás cosas que... En, en Salinger encontrás otras como sí, un mix, digamos. Sí, sí. Sí, voy encontrando. No hay una búsqueda eh, tan consciente a la hora, por lo menos, de empezar a, a escribir un cuento. como para darle forma a través del cuento de otro. Hmm. Sí eh, hay un constante aprendizaje eh, a través de las lecturas eh, y también hay un robo <risa> a más normada. <risa> Es que yo no tengo ningún problema en manifestar eh, De los grandes autores O sea, yo los leo eh, Sí, anoto, escribo, los marco Y trato de, de aprender eh, ¿no? Por ejemplo A veces sí, necesitas un tono Y vas a, a tal cuento, a tal... a tal autor Y el autor te puede ayudar a encontrar el tono A veces Es sorprendente Te sorprende digo, ¿De dónde, dónde sacas el tono? Por ejemplo, el otro día Estaba escribiendo un cuento y un poema chino sí. me sirvió para encontrar el tono de un, del cuento que estaba escribiendo que quería escribir en claro. realidad eh, o sea, la lectura para mí es eh, a la hora del, de escribir eh, para mí, para todos, por supuesto, es imprescindible pero también eh, es necesario para mí tener un libro, algunos libros a mano, eh, para eso para buscar el tono, o para buscar cuando te trabas en, no sé, en un diálogo o que te ayude a construir una imagen eh, o la verisimilitud de, de, de, una, de una historia o, o lo que sea ¿sí? no, hay, digamos, no hay una búsqueda en el sentido, bueno voy a escribir un cuento como tal claro. eh, sí, eh, sí, completamente eso no lo que hay sí después eh, una búsqueda de ayuda para, que, para darle solidez a tu cuenta o al cuento propio Estamos hablando con Pablo Puel eh, acerca de la narrativa, del cuento, de las referencias y también de peces y de gatos. Hablabas al principio que un cuento lo escribís cuando tenés como condición indispensable la, el principio y el fin ya funcionando a manera de idea. Tomando en cuenta los... Bueno, y que ese proceso te puede llevar un año como posibilidad. Sí. Los cuentos que forman parte De este, este libro son varios No es uno solo, son varios Fueron eh, trabajados en simultáneo Fueron ideas consecutivas Con lo cual el libro te llevó muchos años eh, Terminarlo ¿Y, y cómo es en, es en ese caso? No, generalmente Trabajo de un cuento por vez Generalmente eh, Y este, en el caso de este libro Son cuentos de Algunos de hace ya varios años, o sea, el libro me lo ha llevado en total unos 7, 8 años escribirlo eh, por lo menos son cuentos y sí, algunos tienen sus años y... y después los cuentos mismos se fueron se empezaron a relacionar en este caso por, un, por algunos personajes uh -huh. hay personajes que se repiten en algunos cuentos y eso también te lleva tal vez a mantener cierto tono en los cuentos esos eh, con un narrador un poco distante, objetivo. Eh, en ese caso, digamos, son unos cinco cuentos, creo, de este libro, que se, eh, donde los personajes se repiten, donde hay un personaje principal que se llama Juanpa, eh, y tiene unas problemáticas, particulares, de, de incomunicación, de violencia, de soledad, etc. Eh, pero la verdad que sí, fueron muchos años, eh, justamente... Eh, Por esta forma de trabajar, creo, ¿no? De, de no ser espontáneo, si uh -huh. se quiere, eh, de dejar que el cuento aparezca y no No, no traicionarlo. Eh, por lo menos en mi caso, porque yo he escuchado autores muy respetables que trabajan de otra manera, eh, escriben sin saber hacia dónde van eh, y escriben grandes cuentos. En mi caso, yo creo que los estoy traicionando si me siento a escribirlos. Eh, eh, a las apuradas o con espontaneidad eso no quiere decir que una vez que te sientes en algún caso puedas llegar a salir con mayor velocidad pero les doy tiempo eh, tengo, trato de tener paciencia eh, cosa que a veces es difícil porque eh, la ansiedad te gana eh, hay veces que yo paso meses sin escribir eh, y escribir es lo que a uno más le gusta y donde, donde uno se siente escritor únicamente escribiendo Sí. Y bueno, y, y en ese caso pensaba también inmediatamente respecto del de temor, si te detenés o no, que esa idea de repente no te acuerdes para dónde iba, ni cómo arrancaba, ni nada. Y respecto también de las redes sociales y su, su uso. Como, hay algunas muy conocidas como Facebook o Instagram. O también otras más específicas como por ejemplo SoundCloud. O como lo fue en su momento el, el blog que todavía pervive. Eh, como lugares en donde... Eh, la, las personas pueden depositar, como a manera de diarios entre comillas íntimos, eh, momentos e ideas sueltas que después en algún momento bueno, pueden tener eh, una, sí. alguna conexión. ¿Cómo te manejas con eso? Hablando de la ansiedad, porque justamente sí. sería algo que caracteriza a esas redes sociales la cuestión de la ansiedad y la instantaneidad. Sí, sí. No, en mi caso, yo creo que si llamémosle una idea, no es la mejor palabra, pero pongamos ese, ese nombre, si tengo una idea. Y esa idea es, es válida y es profunda No me la voy a olvidar, no se va a perder Va a volver Va a volver como vuelven las obsesiones Y si no vuelve es porque no valía la pena O porque yo tal vez no estaba a la altura de la idea O lo que sea Pero si es una obsesión y es propia eh, Y es auténtica Tiene que volver Y con respecto a las redes sociales Yo en mi caso no... no, no No las uso mucho para manifestarme eh, artísticamente, pero veo sí que hay autores, sobre todo en, en el género de, de poesía, donde, donde escriben, escriben hasta. bueno hasta. hasta capítulos de novelas, a veces se publican. Eh, yo no sé si a ellos les sirve. Les, eh, tal vez para tener alguna evolución instantánea de, del lector, ¿no? porque. Eso que uno no tiene con el libro, el libro no lo publica y de a poco tal vez te van llegando algunas voces, algunas miradas. Eh, bueno, en mi caso yo no tengo eso, eh, ese interés, no, no, no, no voy por ese lado, no tengo ese contacto tampoco con la tecnología ni con las redes sociales. Eh, eh, yo ya tengo, bueno, tengo 40 años, hay gente de 40 años que tiene una relación íntima con la tecnología, pero no, tampoco es mi caso, ¿no? Así que ahí escribíamos un poco, escribe con la voz, Pablo. Lo que mientras esperamos nuevos cuentos y un poco que surjan esas imágenes para, para un nuevo libro de cuentos, le vamos a agradecer la, la presencia en este Ojo de Boy. ¿Dónde podemos conseguir de peces y de gatos y los 10 los cuentos que integran este, este universo cuentístico? En Capital están varias librerías. Yo no sé los nombres, pero hubo una que sé es la librería de la COP. Después acá en La Plata, eh, están, creo que es Viva el Libro, 43, 5 y 6, o 4 y 5. Y después están en. en bueno, ahora no me acuerdo el nombre. En, eh, en otra librería, que donde falleció el librero, y yo no sé si seguirá. Don Cipriano. Don Cipriano. 49, sí. No sé si seguirá abierta, si volvá, volverá. Abrí si es que está cerrada, no, no, no sé había, había unos ejemplares. Después, acá en La Plata es los únicos lugares donde se puede conseguir. En, seguramente en las feria, ferias de editores también que, que se ven. En las ferias donde mm. vaya la editorial, que es Paisanita Editora, ahí se puede encontrar y sí. Y ya tendremos novedades quizás, o, o no, en claro. algún momento, de, de, nuevos, de nuevas imágenes que vienen en cuenta así que por ahora Pablo te agradecemos Gracias y bueno estamos al tanto de, de cualquier novedad de, que tenga que ver con, con, su, con su obra de peces Y de gatos. Entonces, la, los, los cuentos que están compilados en este libro de Pablo Puebla, que nuevamente agradecemos. ¿Y qué te parece, Mauro, si ya damos pie a la última canción que, con la cual nos despediremos para hasta la semana que viene? Así es, así es. vámonos a ella. Vámonos. Sí, vamos. Hoy todo con P. Poli, Prieto y Pablo. Vamos a despedirnos escuchando una canción interpretada por Poli en este caso no del vole, de, de, de, de Bolero Boleros y Canciones, y Canciones, sino de Señor Tomate, un cover de Los Redonditos de Ricota. Patricio Rey Patricio, hizo. sí eh, Escucharemos, ya nadie va a escuchar tu remera. A ver. Y hasta la semana que viene Chau A proteger En este dia efímero, ahora efímero Cómo no corre el tiempo? tiempo Tic tac efímero, luces efímeras.